...a las órdenes del Estado. ¿Pensás que es correcto? ¿Pensás bueno, que vos, una medida de esa naturaleza puede mejorar la realidad económica nacional? Es que tiene que mejorarla, sí. O sí. Usamos el capital con, de forma inteligente y para el provecho de nosotros mismos. No para, no para el provecho de entes internacionales o inversores internacionales. Por te digo, es eh, y eh, utilizar el capital para el provecho de las grandes mayorías, como lo decía la Constitución de 49 que fue derogada en el 55. No tenemos que olvidar eso, eh, que teníamos una Constitución que que declaraba al capital para para provecho de las grandes mayorías. Eso obviamente no le gustó al capital, al al mal llamado capital, ¿no? El capital financiero, el capital especulativo. Eh, en ese marco eh, antes de lanzarse una propuesta de reforma va a haber una especie de prueba de pulseada uh -huh. previa, a través del debate sobre el impuesto a las grandes riquezas. ¿Cuál es tu mirada sobre este impuesto? Bueno, esta mirada creo que ya más es compartida con con los compañeros de la Asociación de Empresarios Nacionales a la, a la que pertenezco. Eh, nosotros pensamos que esto es una medida que se queda corta. Es absolutamente necesario el impuesto a las riquezas, pero no tiene por qué ser por única vez. Podría ser es una alícuota menor, pero que se pague todos los años, como lo hacen... En los países desarrollados, en Europa o en Estados Unidos, todos los años se paga el impuesto a los bienes personales, que es exactamente esto que estamos hablando. Claro. ¿En qué consiste la ley 27.108 que ustedes, desde el empresariado nacional, realzan con tanta trascendencia? Eh, vos sabés que yo no soy abogado y me quedo corto con, la, con eso. ¿De qué se trata? Ah, ¿Cuál es el título de la ley? No, el 16 de agosto, día de los empresarios nacionales, eh, ah, okay, a okay, okay, sí. la, la disposición de la, de esa normativa que te menciono, pensé que sí. tenían un una perspectiva sobre su contenido. No, no, no, la, la declaración del Día del Empresario Nacional es importante porque además esto nos ha, nos, nos identifica de alguna forma entre los empresarios que, que invertimos en el país, que trabajamos en el país, que estamos a la par de los trabajadores y los empresarios que no hacen eso. Digamos, hay hay empresarios argentinos pero no necesariamente son empresarios nacionales Esta es leyctor de los empresarios que apos, apos, apuestan y aportan al, de, al desarrollo y el, y el desarrollo en función del bienestar de la de la comunidad de, de los trabajadores primero pero de la comunidad en general esos son los empresarios nacionales y por eso la necesidad de, de, de destacar ese día el 16 de agosto que fue el día de, que se declaró como el día del empresario nacional. Sí, se ha concentrado, lo, lo recalcamos de, de, todos los años, la economía ¿no? Se ha concentrado demasiado la economía argentina y se ha concentrado en manos externas. Ese proceso se produjo desde los fundamentalmente empezó con la, con la con la dictadura, pero se profundizó en los años 90. Es un proceso de de concentración y de extranjerización de la de la economía, a medida que iban salvando las, las pequeñas empresas Este trabajo o bien se empezaba a reemplazar con trabajo importado que digamos se reemplazaba los productos que producían con productos importados o eran de alguna forma absorbidos por empresas más grandes generalmente de capitales extranjeros y eso produjo una una concentración del capital una monopolización de muchos de los de los productos fundamentalmente y esto lo debes conocer bien en el en, el, en el, la industria alimenticia donde hoy son tres o cuatro empresas que manejan prácticamente el 90% de la alimentación de los argentinos. Eso ocurrió entre los 70 y los 90, profundizándose. Uh -huh. sí. eh, con un impulso fuerte del último tramo, los últimos cuatro años, eh, la relación de los funcionarios del Estado del macrismo con esas corporaciones que concentraron la economía es apreciable, uh -huh. ¿no? Cuando tenés funcionarios que patean en contra de la producción, lo padece... El empresario nacional y lo padece también el trabajador. No, no, no, totalmente. El desprecio que sintió el gobierno de Mauricio Macri, tanto sea por los trabajadores, por los derechos de los trabajadores, y la, por, por la producción nacional, fue notable. Eh, por eso te decía al principio que el, el proceso fue el mismo que el de los 70, pero este fue mucho más rápido y mucho más profundo. Además, este con la excusa de que vivíamos en una democracia, lo cual es cierto... Se hicieron algunas cosas que eh, ni la dictadura se había se había animado a hacer o sea meterse con con el con los derechos de los trabajadores la, la dictadura no sabía ¿no? digamos sí te metía preso te desaparecía, te mataba, pero los derechos siguieron vos sabés que no se perdieron tantos, sí se perdieron muchos o, o se intentaron perder ahora con la posibilidad de se, se llegó a hablar hasta incluso de de terminar con el sistema del del aguinaldo eh las vacaciones pagas, todos esos derechos que tienen los trabajadores adquirido desde desde allá hace más de 60, de, de 70, 70 años, eh esto este gobierno demostró un desprecio tal que, que, que era lo que pretendía, a ver, eh, de alguna forma, abaratar el trabajo para fomentar la exportación, pero la importación de qué, o en qué sistema, en un claro. sistema en el que el propio trabajador no puede comprar lo, lo que produce, por lo tanto se exporta. Ese sistema lo, lo viven hoy los países de Centroamérica con los sistemas llamados de Matila, no que pagan muy muy bajos salarios y los trabajadores no pueden comprarse la la, la camiseta que fabrican en esta fábrica. Eso es lo que pretendía el macrismo. Bien. estoy viendo las imágenes. Estamos charlando con Marcelo Barbani y veo las imágenes de empresarios reunidos con eh, los compañeros de la Corriente Federal de Trabajadores. Aquí, en lo Correcto. que yo considero mi casa, ¿no? En la Federación Gráfica Bonaerense. Aquí está Héctor Amichetti, Walter Correa, Vanessa Silley. Eh, es bueno el trato con la corriente, ¿no? Del empresariado nacional. Sí, sí esa foto tal vez de yo también. <ríe> y algunas veces nos hemos juntado muchas veces con, lo, con los compañeros trabajadores. Eh, y de ahí se surgió la idea de esto de una alianza estratégica, ¿no? Entre trabajadores y empresarios. Creo que lo que nos unió fue eh, fundamentalmente el rechazo al, al sistema económico que nos proponía el macrismo, empezando por ahí, pero después empezamos a caminar un, una una senda juntos y hoy nos encuentra incluso planificando el futuro. Eh, de alguna forma nos seguimos encontrando para debatir, para pensar la, la estrategia del presente y construir un futuro juntos en el que no podemos permitir nunca más que suceda lo que lo que nos hizo suceder macri que era destrucción del aparato productivo eso no lo vamos a permitir y hoy tenemos esta relaciones juntos que de alguna forma ya está encaminada y está afianzada hemos roto algunas barreras por supuesto que el el, el digamos el dirigente sindical siempre sentía algún tipo de aprensión contra el empresario, aunque sea empresario PYME, y el empresario PYME lo mismo sentía por el dirigente sindical. Esas barreras han ido cayendo, y entonces hoy tenemos una relación mucho más fluida y tenemos en claro cuáles son los objetivos en común. Marcelo Barbani, ¿eh? empresario metalúrgico, viene de Capital, Atenti, ¿eh? que lleva adelante con conciencia este presente y participa de los empresarios nacionales que luchan por un país más justo. Te mandamos un fuerte abrazo desde Radio Gráfica y vamos a seguir comunicados. Gracias, gracias Gabriel. Saludo ahí a los a los compañeros de la Federación Gráfica, a Héctor por supuesto, eh, a Pancho y este sí. y a todos los comin y compañeras de la Federación. Muchas gracias. Y estamos eh, al habla cuando necesiten, eh. Muchísimas gracias. Gran charla y creo que quedó claro, ¿no? Lo que están escuchando porque señalábamos antes la trascendencia del tema finanzas y o producción, bien orientadas por el Estado. Dedicado a Enrique Martín, que está esperando este tema ¿eh? para disfrutar del rock nacional, Papo. tramo de la señal, gracias a los amigos que se siguen comunicando, y ahora a prepararse, ¿eh? porque no solamente junto con el Papa Francisco que estamos intentando peronizar el planeta, sino que hay que apuntar a Venus, es un lugar caluroso, según me cuenta 740 grados centígrados hay que tener bueno, un poco de aguante, bronceador malla, y hablar de Juan Domingo Perón en Venus, levantamos la cortina Yo tomo tren que sale a la hora diez. Bajo una mano del cielo Y acariciando su pelo Rulo y señal de la cruz La acaricia de Jesús el milagro convirtió la red en tierra El balón hizo palomas que aterrizaban su paz En la isla soledad, borrando una absurda guerra Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo Consultándole al Señor ...siempre al 10... ...que ocurrirá otro milagro... ...Fabén Amílcar Cabanella nos dice... ...linda polémica, Armé, con el Día del Boxeador... ...se ríe, igual creo que hubo Presma sobrevuela... ...el tema del boxeo actual... ...hay miles de pibes y pibas que practican este deporte en un contexto más difícil que los años 60 y 70, y con gran calidad. Eso, la verdad, me consta, estoy de acuerdo. Hernán Vázquez dice, hayan posibles indicios de vida en Venus, por supuesto que es una perspectiva, bromeamos un poco con el tema, hay que recorrer un caminito bastante intenso, largo, prolongado, para poder enterarse de eso. Alberto Félix Fernández, que señala que está de acuerdo con lo que dice Enrique Martín, no de la música, sino sobre las opiniones que fue vertiendo Enrique a lo largo del, del programa. Eh, gracias a todos. Y creo que nos quedó de la charla de Hugo Presman bastante rastro. ¿eh? Porque también en el fútbol tenemos discusiones de fondo acerca de cómo encarar el panorama nacional. Y, por supuesto, Bernie ahí en el medio. Pero piensa en lo que viene a nivel económico. Viene algo importante. Viene la discusión acerca de las grandes fortunas. Bueno, acá Hernán Vázquez eh, entra en el terreno del Tano con un chiste que fuerte, digamos, eh, que no no sé si corresponde repetirlo. ¿eh? Y después viene eh, lo que anunciamos en Fuentes Seguras, que es la perspectiva de modificación carta del Banco Central República Argentina, disciplinamiento de los bancos, anulación de la ley de entidades financieras. Uh, todo un desafío para la sociedad argentina. Yo sé que no siempre queda claro la trascendencia que tiene la vida cotidiana discusiones sobre articulados, sobre medidas, sobre determinaciones económicas más allá de un aumento directo de sueldo. Sin embargo, en este caso, y Forja nos respalda desde la historia para poder aseverarlo, por eso publicamos eh, el parecer de Arturo Jauretche al respecto, después de haber orientado el Banco Provincia de Buenos Aires, para incidir de modo directo en la vida de los argentinos. Bueno, acá me, me reclaman por las observaciones de Hernán Vázquez, se hace cargo él, así que yo señalo que Hernán señala que si te tirás un pedo en Benú no da olor, es una hipótesis científica de nuestro amigo. Lo saluda Gabriel Fernández. Ojalá haya disfrutado tanto como nosotros de esta edición de las Semillas. Gracias. pero un pelota siempre al pies, ocurrirá otro Desde nuestros estudios